Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos para oír Radio 4G. Recordamos que podéis escucharnos a través de internet y en el 91.4 de la FM. Al Hércules se vuelve a escapar la victoria en los últimos minutos del partido y sigue fuera de la promoción de ascenso. Además, también repasaremos los resultados de nuestra cantera blanqueazul. Por supuesto, retroceremos con David al pasado en nuestra sección de historia y hablaremos del próximo partido frente al Badalona. Todo ello y una semana más con mis compañeros David Rubio y Javi Rubio. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sin una victoria. ¿Cómo se puede estar, no? Yo, yo casi ya pensando que vamos a fichar para la temporada siguiente. Pensando en tu regalo de cumpleaños, ¿no? Sí. Que te hizo el Hércules el domingo. Menudo regalito, sí. Luego hablaremos de eso también. Pues luego hablaremos de eso. Gracias también a la asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. Bueno, pues eh, terminamos en enero jugando ya a finales, ¿no? Como estuvimos comentando la semana pasada y tenemos que volver a hablar de un empate en el Rico Pérez y en los últimos minutos del partido. Esta vez frente al Cornellá, ya el rival da igual, ¿no? El caso es que siempre lo mismo. Que, ¿Qué podemos decir de este partido? No, sí que es verdad lo de que el, el rival de igual, porque somos una hermanita de la calidad, vienen equipos buenos, vienen equipos malos, vienen equipos regulares y les hacemos regalos a todos, y nos acaban puntuando a todos, es un desastre, es un desastre, un equipo que, se, que de verdad se precie, que de verdad piense que pueda tener una mínima opción, una mínima ambición para el ascenso, no puede, no puede hacer estos regalos, ¿no? Allá, más allá de que juguemos bien, juguemos mal o juguemos regular, un equipo de verdad competitivo no puede dejar que un tío remate en el área pequeña en el descuento, en, en, en un partido que va ganando solo por un gol, es que es, es, que es infantil, ¿no? es que es de primero de, de, de, primero de la ESO. Pero mira, pero mira, estamos en enero, finales de enero y todavía seguimos haciendo estos errores. Sí, bueno, yo creo que el partido... Da, hasta el 1080 se podía hacer un análisis de un partido bien, bueno, sin, sí, acepta, sin, aceptable, sin sí. grandes alardes del Hércules, pero de donde veníamos, especialmente ese partido frente al Alcoyano, en el que fue un partido infame. Mm. Al final ves un equipo que no juega un fútbol espectacular, pero sale con las ideas claras, una buena apuesta en escena, mm. va por el partido, eh, juega un fútbol simple, porque al final fue básicamente jugar por bandas, algún pase filtrado de de Miñano en la espalda que no acabaron de acertar pero fue un fútbol bastante simple pero bien ejecutado ¿no? jugados por banda y muchos centros al área que, que no se llegaron a rematar falta un poquito de precisión en esos momentos decisivos de, de centro ¿no? porque muchas veces se llegaba y se centraba parece que la consigna era clara de llegar y centrar pero muchas veces al jugador le faltaba levantar la cabeza, pensar bien a lo mejor si había una mejor opción porque podía entrar algún jugador, eh, vimos como ese doble pivote con Paco Candela y Miñano, fueron dos jugadores que se descolgaban mucho el ataque, Paco Candela pisó a Aria varias veces, entonces a lo mejor esos, esas jugadas por banda se podía haber finalizado un poquito mejor, ¿no? en vez de llegar y colgar el balón a, a la olla, como se suele decir. Mm. Y luego yo creo que ese, esos 10 minutos finales en los que el Hércules con el 1-0, que quizás el gol del Hércules llegó en el peor momento del equipo de Barragán, porque sí que es verdad que en la primera parte hizo algún mérito para marcar, no lo hizo, y en la segunda parte cuando estaba un poquito dubitativo, es verdad que Claudio para mí acierta con esos dos primeros cambios, creo que mueve al equipo lo justo para, para acertar y que el equipo encontrara el gol, pero luego todo eso, ese bagaje bueno que había hecho con los dos cambios lo pierde con el tercero, ¿no?, yo creo que Juli estaba muy fundido José Fran también, y además José Fran, según he leído hoy en prensa eh, había jugado con proceso gripal, que estaba medio, medio malo el hombre, y al final hizo un esfuerzo tremendo y se le vio al final que iba, iba fundido igual puede ser hecho otro cambio y dejar a Juli más que nada por el criterio que tiene, porque en esos momentos donde quema la pelota porque el Hércules no gana partidos por eso porque en la situación en la que está, hay miedo eh, sí, falta, falta, sí, falta confianza falta confianza, sí. no hay jugadores que se atrevan Vemos como un jugador que se atreve, en, Juanjo Nieto... En defensa y en ataque, ¿eh? Sí, sí, uh -huh. en, en el cómputo general del equipo falta confianza y los jugadores no se atreven a hacer cosas. Hemos visto como José Fran y Paco Candela, que llegan de fuera desintoxicados de esa mala dinámica del equipo, se atreven a hacer cosas. Paco Candela se va uh -huh. al ataque, chuta desde fuera, pisa área para rematar. Miñano también. Miñano es otro jugador que el otro día estuvo bien. Parece sí. que ese doble pivote funciona y puede ser una, un matizbo de esperanza en el Hércules porque Millán es otro de los jugadores que no se esconde se le podrá achacar que sea más irregular, más inconstante que esté mejor o peor pero no se esconde, y al final Juli es uno de esos jugadores en esos momentos finales el Cornellá, que vino a empatar porque vimos el portero del Cornellá como, como estuvo perdiendo tiempo prácticamente todo el partido se va al ataque y al final goza del balón porque te lo, se lo dejas eh, te encierras atrás, ya no sé si por orden del entrenador, por iniciativa propia o porque te ves con, que queda poco y quieres amarrarlo como sea vas tirando balones fuera, tirando balones fuera y igual en esos 10 minutos que el Hércules que tuvo un 15% de posesión, fácil porque era balón largo y, y otra vez el corne ya a atacar y al final de esos, de esos balones una indecisión de la defensa, Samuel que no sé si intenta controlar o, o qué pretende hacer ahí en el área, la deja muerta Nadie lo y, saca, nadie nadie despeja Y tú te hinchas mm. a central, porque no, sé, no conté los centros, pero más de 20 centros al área seguro que hizo el Hércules y ninguno se materializó, casi ni en remate, salvo el gol de, de Moja. Y luego, sin embargo, el Cornellá, en 10 minutos colgando 5 goles al área, te, te marca un gol. Bueno, es el parte del proceso ese de falta de confianza que tiene el equipo. Que bueno, siendo fútbol, enganchas una victoria inmerecida, como para mí fue inmerecido el empate. Creo que el Hércules mereció ganar el partido. Pero enlazas una victoria inmerecida y es posible que, que, que te cambie la dinámica y vayas a mejor. Sí, yo estoy, estoy bastante de acuerdo en todo lo que has dicho. Creo que el Hércules no hizo un partido para nada maravilloso. De hecho, creo que el primer tirapuerta fue el de Miñano, ¿no? que sería ya en el minuto 60, ¿no? una cosa así. Pero vamos, creo que, que a lo mejor eh, Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que el Hércules jugó un poquito Mejor que el Cornella y seguramente era un partido De 1 a 0, ¿no? Pero claro eh, ya, de, ya de por sí eso me parece insuficiente, ¿no? Porque un equipo que de verdad quiere ascender, un equipo que de verdad Es candidato al ascenso, en casa Tiene que ganar los partidos un poquito más sobrados, ¿no? Eso para empezar, pero bueno, es, es verdad Que sí que había una mejora, ¿no? Respecto a lo que habíamos visto ¿No? Respecto a ese partido tan horrible ¿No? Que fue contra, contra el Alcoyano Pues sí que el Hércules dio algunos síntomas Sí que es verdad que, que atacábamos un poquito Más, o que metiendo balones al área, que Siempre por banda y nada por el centro, que éramos muy predecibles, pero bueno, es que contra el Collano hay ni eso, ¿no? Pero claro, el, el problema es que eh, me, me, me llama mucho la atención, me sorprende, me decepciona que, que estemos a finales de enero y que el equipo aún no sepa defender como Dios manda una, una falta, una falta que ni, que ni siquiera iba demasiado bien tirada. Un balón al área y ya está, porque oye, si te hacen una jugada de estrategia impresionante, si te hacen un remate de cabeza desde fuera del área y tal, pues es muy difícil de defender y tal. Pero no, es que era una falta normal y corriente, un balón al área que resulta que el Hércules es incapaz de, de, de despejar, ¿no? que Samuel la deja muerta y al final acaba el balón perfectamente en el, para el pie del del ya. Del Para que marque a placer claro y es que, que estemos en enero y que el entrenador todavía no haya conseguido que, que el equipo defienda bien esa jugada pero más allá de eso también que, que con un 1-0 y sabiendo los antecedentes que tenemos que siempre nos pasa lo mismo ¿por qué vas a defender un resultado sabiendo lo que siempre te pasa? Sí. coño estás en tu con perdón estás en tu casa <risa> ve a hacer el segundo y luego te echas por todo para atrás sí. lo que tú quieras yo, yo, pero fíjate. Pero te echas para atrás sabiendo lo que te pasa siempre, que vienes de que te pase lo mismo que... Sí. Yo es que, sinceramente, no lo entiendo, ¿por qué ese miedo? Yo, yo fíjate, soy, soy más eh, exigente al equipo de lo, lo que pasó en los primeros 80 minutos que en los últimos 10, porque lo veo hasta normal, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, has estado corriendo todo el, todo el camino, estás cansado, el Hércules venía de una racha horrible, ¿no? Necesitaba ganar y tal. Pues yo creo que un poco por inercia, ¿no? Te metes un poco hacia atrás, quizás nos metimos demasiado atrás, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Pero vamos, esto, eso hasta lo puedo entender. ¿Pero y, te crees que el Hércules y, y, se puede confiar? A esas alturas Ya, pero es que eh, eh, Precisamente por eso Precisamente por la poca confianza que tienes Pues te metes atrás un poco para decir Bueno, vamos a acumular gente atrás no Y así pues tendremos más posibilidades De que no nos metan no Así se supone que si, si nos cuelgan algún balón Habrá más gente para despejar Pero bueno, luego a, a la hora de la verdad no es así A la hora de la verdad no despeja a nadie Y nos acaban marcando el gol En fin, es un poco lo que decía Javi Creo que es un equipo que le falta mucha confianza Y como se falta mucha confianza En cuanto le met, mete un gol se, se van atrás a defender y tal Y como no saben Pues nos acaban empatando eh, bueno Javi, ¿quieres decir algo? No, sí, yo iba a comentar lo que decías tú de encerrarse atrás, al final defenderse la pelota me parece la peor idea del mundo porque al final das la opción a, al rival a que cuelgue balones al área ya a lo que salga, aunque sea sin peligro con peligro Más acertados, menos acertados. Un balón en el área ya te supone una, situ peligro, una, una situación de riesgo. Sí, pero fíjate, yo no creo que fuera una orden de Barragán. A lo mejor me equivoco. ¿eh? Yo creo que fue una cosa que se hizo inconscientemente. Ya, pero... ¿eh? Porque, porque fue, fue bastante al final. no Estamos hablando de los últimos 10 minutos o por ahí. No estamos hablando de que desde que el Hércules marcara el gol nos colgáramos todos debajo del larguero. ¿no? Yo creo que es una cosa que poco a poco cuando los partidos vas ganando, vas ganando 1-0 y el equipo va mal, es muy habitual. Mira, ¿no? si fuera la primera vez que te pasa... Lo puedo entender. Y dice, bueno, vale, pero es que nos ha pasado tantas veces que yo iría con tantísima atención para que no pase lo mismo. Ya, ya, ya, Pero, sinceramente, igual no fue orden directa de Barragán que dijera, oye, chicos, tres metros para atrás cada línea, bien juntitos y ya. Pero cuando tuvo el cambio, el último el cambio, el minuto también. 83, es... Juli por Navarrete, que bueno, yo creo que Juli es uno de los jugadores que siempre tiene que estar en el campo, porque de hecho, contra el Cornellá en la, en la primera vuelta, en la primera jornada, de, bueno, en, allí en Cornellá, con Siviero todavía en el banquillo, fue un partido de 0-0, quitó a Juli y en el, los últimos minutos también marcó el Cornellá y se llevó el partido. Eh, eh, lo acabas de decir tú antes, Javi, estaba muy fundido, ¿eh? Sí, Juli cuando lo quita. Sí, pero, pero en esos momentos en los que quema la pelota, Juli, aunque esté fundido, es de bajar al centro del campo, aguantar de espaldas fíjate, dar una salida de balón ¿sabes, ¿sabes lo que he hecho yo de menos en los últimos minutos? Más que a Juli, a Checa porque Checa se hubiera tirado medio, medio descuento en el, en el suelo, hubiera pero, hecho, la, hubiese, hubiese hecho el show que hace siempre pero, y yo creo que los tres puntos no se escaparon lo que he hecho yo de menos no es que quitar a Juli sino que quitar a Juli por Navarrete en vez de por Checa No, yo creo que más que sea por Checa porque al final tirarse al suelo lo podría haber hecho cualquiera No, también como Checa no lo hace nadie Pero, pero tú tienes un jugador que tampoco es santo de mi devoción porque no está haciendo una, una gran temporada como Pepe Lu, que es un poco un perfil más organizador, Navarrete al final lo único que lo hemos visto en Hércules es correr detrás de un balón y el otro día igual, si tocó un balón en 8 minutos sí, sí, sí. suerte que tuvo pero tienes a Pepelu que bueno, tiene un poquito más de, de toque, es posicional, es inteligente tácticamente y ahí con Paco Candela, con Miñano, con Pepelu, podría haber sido una forma de defender desde la pelota, aunque no buscaras eh, como loco va a hacer el segundo gol Pero sí para cerrar el partido sí, Tú, te, pon te, tú te, pones a los te, tres, te bajo, empiezas sí, sí. A, a mover un poquito el balón Y por lo menos que el cornellá vaya un poquito loco Detrás de, del balón Que al final es lo que, lo que Provoca que el otro equipo no te pueda hacer daño si, si tú tienes la pelota, ya sea en área rival O en campo propio El rival no te puede colgar balones al área Que al final Fue la única por donde sufrió sí, el Hércules. Pero, pero Javi, eh, a ver, eh, sí, tenés razón, que teniendo el balón se sufre menos, ¿no? Eso es evidente. Pero que, te, que, te hagan una, que hagas tú una falta y que te puedan colgar el balón en una falta, eso te puede pasar con cualquier futbolista. O sea... El Hércules tiene que aprender a defender ese tipo de jugadas, porque es que, que te hagan una falta en contra, incluso aunque estés jugando súper bien, te, te la pueden hacer en cualquier momento, y una falta en contra, lo más fácil del mundo es colgar la balón al área, como hicieron ellos, es que me da igual que estuviera jugando Pepelu, eh, Checa, Navarrete o la suegra de Navarrete, es que esa falta te, te, la, te la pueden hacer, y el Hércules si no sabe, aprender, si no sabe defender esas jugadas, le, se, le van a seguir escapando puntos. Bueno chicos, pues eh, una ocasión más que se aprovecha ¿no? de acercarse un poquito a, a las posiciones de arriba porque recordamos que, que también el resto de partidos habían ido medianamente bien ¿no? y nos beneficiaban. Así que nos quedamos séptimos, 32 puntos a 5 puntos de la promoción de Ascenso, a 18 de la primera posición. Y eh, hay mucha gente, ¿no? Muchos aficionados ya que dan por perdida la temporada. No hay más que meterse sí, sí, en Twitter. Sí. Cada, cada día más, ¿eh? eh pero realmente 5 puntos tampoco es tanto. ¿Dais también vosotros por perdido la temporada o todavía ah, podemos llegar a, a la promoción? A ver, el por supuesto que podemos. El problema no es la distancia. el problema. La sensación, ni, ni los otros ¿no? Equipos. El problema es el propio Hércules, ¿no? Porque es evidente que el resto de equipos de arriba van a perder, van a fallar, como llevas sino toda la temporada, lo estamos, lo estamos diciendo siempre, que esto es una categoría bastante irregular, ningún equipo, el mayor que aparecía en la primera vuelta sí que era un equipo serio y, y ni siquiera, ¿no? O sea, no, desde luego ocasiones para meternos en playoff y ser cuartos tampoco es nada del otro mundo. Si, si es que ser cuartos en, en, en una categoría tan floja como esta es muy fácil, está muy barato. Pero claro, el problema es el propio Hércules, es que de, para que ser cuartos hay que ganar un mínimo de dos partidos seguidos de vez en cuando, y claro, es que ahora mismo parece ciencia ficción eso. Sí, yo creo que me recuerda a la situación del año pasado que, Pero en vez de en marzo En enero, ¿no? En marzo también se hablaba De esa situación de que el equipo No iba a llegar, que no daba sensaciones de playoff Que es verdad, no dio sensaciones no, de playoff y, no y no llegó Pero sin embargo, pasaba una jornada, ganabas un partido Y decías, uy Que este ha pinchado, que el otro sí, ha empatado Porque Javier la, la, la, ca la categoría te está esperando continuamente, Pero eso es, claro. es que este año Salvo el Mallorca y el, el Villarreal B mm. y el Elche En las primeras 10 jornadas, no hay ningún equipo Que haya ganado tres partidos seguidos O que haya ganado dos y haya conseguido Una racha de 12 puntos de 15 Por ejemplo, así hablando Haciendo hipótesis y sí, ten... cuentas de, de la lechera pero, pero yo creo que sí que es posible Al final son 5 puntos con el Elche, son 5 puntos Con el Cornellá, yo creo que el Cornellá Se, se va a desinflar Porque al final tiene que notar la pérdida de Enrique Llega, Un tío que te hace 16 goles en la primera vuelta Lo tienes que notar Y luego son equipos que no están cogiendo Esa buena dinámica de enlazar varios partidos seguidos El Hércules, sin embargo, las sensaciones No son buenas, pero te da ese punto De que puedes ganar un, Igual que te empatan ahora en el último minuto Ganaste un partido en el último minuto La confianza se va por las nubes Como pasó contra el, el Peña Deportivo, el Baleares La confianza estaba por las nubes Vas a campo del Valencia-Mestalla Con uno menos y acabas ganando ese partido Bueno, ¿Dónde ha quedado eso? Eh? Sí, es, que, es, sí, que, pero, que es pero... eso, Javi, eh, lo que dice Miriam es que ahora mismo parece un equipo sin moral, parece un equipo incapaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Aquellos partidos que, que ganamos con Peña en el último minuto a lo mejor cuando vuelvan Peña, Chechu y esta gente que tiene más sangre, a lo mejor lo volvemos a hacer pero es que a día de hoy parece un equipo Además es que las cifras sin Chechu son horribles ¿eh? Sí, sí, sí, y lo vuelvo a decir un programa más parece mentira que cuatro años después todavía no hayamos conseguido fichar un equipo suficientemente digno para que Chechu siga siendo el, el jugador indispensable. Yo sí que creo que estamos a tiempo, al final no ha acabado ni febrero, tú el mes de enero ha sido tres empates y una derrota. Haces el mes de febrero con tres victorias y un empate. Pero oh, no pues hay nada. que hacerlo, hay claro, que hacerlo. Pero, es que no, pero es que al por una cuestión de matemáticas no es, eh, Javi. Es por una cuestión de fútbol. Sí, es que... pero, pero es que ¿cuántos equipos han pasado por el rico Pérez sin hacer nada y han ganado el propio Hércules contra sí. el Peña Deportiva ya ha ganado? Las sensaciones es que son malísimas y pero y es falta de confianza tremenda. Pero Tú ahora en Badal, en un campo malo, sabes que no vas a ir a jugar al fútbol porque no te van a dejar, porque ellos están acostumbrados a otro fútbol, por todas las historias que se venden siempre cuando vas a un campo que este año no es tan malo porque están jugando en un campo más o menos nuevo. Pero al final tú vas a ese partido que no como Olot, como Llagostera, como Sabadell, que vas y al final tienes opciones de ganar porque en Olot vas por delante, en Sabadell vas por delante, esta semana fuiste por delante y al final te empatan por un detalle. Si eres capaz de corregir ese detalle, esa falta de concentración, yo creo que tienes mucho ganado, porque al final la calidad que tienes en la plantilla es tan superior como, como vimos el otro día contra el o contra el Día del Oro, que sin hacer nada prácticamente, sin hacer un juego vistoso, tienes jugadores de calidad que te desequilibran la balanza. Si eres capaz de corregir y, y estar concentrado durante 90 minutos, no durante 85, pues al final das un, un, salto, un salto grande en la tabla. no A ver, hay una cosa que es evidente. Si eres capaz de defender las jugadas a balón parado, los Corners de manera decente, y si eres capaz de tener más de dos maneras de atacar eh, arriba... Ya eres uno de los cuatro mejores equipos de esta categoría. O sea, fíjate si es fácil. <risa> fíjate si, sí, pero es que el Hércules a día de hoy no lo es. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la afición, ¿no? Que parecía con ese gol, como tú has dicho que el Hércules tampoco estaba haciendo nada, pero con ese gol parecía que la gente volvía a confiar, ¿no? Decía, bueno, una victoria, parece que. Sí, aquí somos así. Que nos, la mala nos, racha se va. Nos y, venimos arriba y abajo enseguida. ¿sí? Y en el último minuto, otra vez, la confianza se nos va por los suelos. Javi, ¿cómo estaba la afición? Bueno, para empezar, la afición en el campo estaba como, bueno, pues ya tardaba, ya, ya tardaba en llegar el gol del Cornellá, hubo gente que ya se estaba yendo tan tranquilamente para evitar el atasco con ese 1-0, pero cuando te, te levantas, yo creo que invocaron el, al Cornellá, llegó el gol, se volvieron a sentar del disgusto y la gente, bueno, pues el, el cabreo, pero... Bueno, se volvieron a sentar quien no se fue a su casa, eh? que hubo muchos que se que desfilaron. Sí, pero primero los... hubo gente que se sentó y dijo, uff... Voy a ver cómo asimilo. Voy a esto. asimilarlo y ya me voy Pero ya fue un sentimiento de indiferencia en el campo Yo la verdad es que la gente se fue como Bueno, pues otra más Llevamos, no llevamos sí. sin, sin ver una victoria del Hércules En el Rico Pérez desde el 5 de noviembre Frente al Baleares y la gente pues ya como que luego, luego se quejan, algunos siempre se quejan De presión, de la afición y tal Yo creo que, que no solamente no hay presión Sino que al revés, hay una cosa que es todavía peor ¿no? Que es indiferencia, ojalá hubiera presión Y luego las redes sociales la verdad es que Estaban bastante calentitas en ese fin del partido Hoy hay, había mensajes que igual no son aptos, ¿no? Porque eran un poco, bueno. un poco agresivos o rozando ya el... Roza... Estamos en una red infantil todavía. Sí, era rozando el insulto, pero ya por encima, ¿sabes? <risa> Lo estás rozando cuando te has pasado. Y, y bueno, eran de mensajes de, de vergüenza, de que este equipo es una banda, que con este equipo no... Hay mucha gente que ha perdido ya las esperanzas. Sí, ¿sí? Pero, pero son del Hércules y ganas ahora en Badalona... Y, y esos mensajes se transmiten, se pasan de un polo al otro polo Yo creo que no sí, Yo creo, yo yo creo, creo que, que no. sí, yo creo que sí Ahora además eh, hoy han presentado el nuevo fichaje a David Torres Llega de marcar 5 goles con el Alcoyano en la primera vuelta Jugando prácticamente todos los partidos en menos 2 <risa> Si debuta y marca un gol de rebote Pues la confianza del equipo, de la afición y del delantero se multiplicarán por mil. Y al final tú puedes traer aquí un grandísimo jugador que como el primer partido el segundo partido no esté muy fino, no tenga una buena actuación, mm. seguramente la confianza no sea la buena y, y segunda. Ahora José Fran lleva cuatro partidos, dos asistencias, un gol, parece que, que puede coger confianza cuando ahora con Chechu, con Juli, yo creo que hay motivos para... Para creer y sí que es verdad que después del otro día todos estábamos bastante enfadados por, por ese, ese gol, ¿no? por cómo se dio. Muchas críticas a la defensa, especialmente a Samuel, que fue el que no acertó a despejar. Pero bueno, eh, como decimos siempre, jornada a jornada, porque las, lo que hoy es un, una vergüenza, al día siguiente puede ser una alegría y, y como se dice, ¿no? Ganar por los civiles o por los criminales en Badalona. Pues ojalá, ojalá Javi Rubio tenga más, pues sí, tenga ojalá... más razón que, que tú y yo, Miriam, porque pues sí. yo creo que tanto tú siempre, como yo siempre. estamos pensando ya que les insumimos la temporada pasa que ya, ya. yo Yo soy muy tonta, yo siempre me hago muchas ilusiones y luego es peor. Entonces yo prefiero ser realista y decir, Miriam, la cosa no está bien, tal, tal. Oye, si luego al final la cosa sale bien, pues esa, siempre, esa alegría... Siempre tenemos tiempo de reengancharnos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Has visto? Bueno, eh, David, contigo quería yo hablar. Eh, nos traes los resultados de la cantera a ver cómo ha ido la jornada. Esperemos que con mejores noticias. Eh, bueno, pues hay resultados mixtos. Hay resultados mixtos. Empezamos con el filial, como siempre. Jugábamos contra el Cayosa en casa, aquí en el Samarach. Y 0-0. Eh, 0-0, un resultado que, bueno, no es especialmente bueno es un equipo muy complicado. ¿eh? Sí, sí, por lo visto es un equipo defensivo, eh, sí, un poco farrugoso. Muy cañeros sí. Cañero, sí. sí. sí. Que ah, rasca, de los que mí, se dicen que rasca. A mí lo que me ha llegado es eso, sí, lo que me ha llegado es eso y, y, y bueno, por lo visto hacen los partidos largos y, y duros. Sí. Y bueno, pues el, el Hércules tuvo un gol anulado por fuera de juego, eh, un poco protestado, eh, también tuvo una gran ocasión en el descuento de la primera parte y tal, se si pudo ganar, fue, desde luego, mereció más ganar que el Cayosa, ¿no? Pero acabaron 0-0. No obstante, no pierden el liderato porque están empatados con tu llove, con tu llove Español de San Vicente, pero... Eh... No digas eso en este programa que luego... <risa> Hombre, es que venimos del programa de Llove, mira, no le a nadie. O sea... <risa> Bueno, yo, mira, ahí me gusta cómo están los dos, la, con los mismos puntos, es que yo creo que... Está bonita esa pelea por el liderato, ¿no? Ahora estoy hmm. yo, ahora estás tú, vas rotando... Hércules 39, yo ve 39, los dos empatados, pero tiene mejor colaboraje general el Hércules, todavía no se cuenta el particular, claro. Y luego está a 5 a, a puntos el Villajoyosa y a 5 el, eh, el Universidad de Alicante, que es el primer equipo que no asciende. Pues por eso te decía, ¿no? Que el calleso es muy complicado Porque la semana pasada No sé si lo sabías Pero todos los equipos Que recibe el o Que juega el llove, Luego lo pasa Al Hércules B, ¿no? Entonces, por eso eh, La verdad es que le fue Súper mal también al Llove Jugar con este equipo O sea que, bueno Al fin y al cabo Un empate tampoco está mal del todo, ¿eh? Bueno, de momento las cuentas salen Porque el Hércules sigue líder El próximo, el próximo domingo Juega a las cuatro y media Contra el, prete, el Petrelense De Petrel Como su nombre indica También va a ser un partidillo Sí, en, en este caso En este caso juega allí, Juan Petrer, uh -huh. eh, luego el juvenil ha perdido, el juvenil que está en división de honor, como siempre contamos, perdió 1-0 contra el, el, el Ranero, rompiendo una, una racha bastante buena que llevaba, pero bueno, gra gracias a esta, a esta buena racha, sí que todavía por encima del descenso, ¿vale? Está a dos puntos por encima del descenso, así que de momento la temporada está bien. Eh, respecto al juvenil B, este, esta semana ha jugado dos veces porque tenía un partido aplazado contra, contra el Carrus y luego también el domingo jugó contra el Betis Florida, empató ambos partidos por lo tanto siguen invictos, no han perdido en un solo partido todavía Madre estos mía. chicos y siguen líderes, súper líderes con 10 puntos de, de ventaja sobre el segundo empató 1-1 eh, contra el Carrus y igual 1-1 contra el Betis Florida, equipo de mi barrio eh, luego el cadete y el infantil como todos, los, como todos los fines de semana Jugaron contra el mismo rival El cadete se está metiendo en un lío ya Porque llevaba una racha un poco mala Perdió 2-1 contra Laval Y está ya en descenso A un punto de la, Solamente a un punto de la salvación. Bueno, Bueno, todavía se puede sí, salvar está, Sí, tiene mucha posibilidad de salvar Pero tienen que espabilarse. Eh, bastante diferente a la situación del infantil que ellos además sí que ganaron 0-1 en Laval y están sextos en sexta posición así que están haciendo una temporada también bastante digna Bueno, pues a ver cómo van los resultados las próximas jornadas y sigo contigo porque tienes también cositas que contar de la Asociación de Herculanos Sí, bueno, comentar que al final hemos decidido aplazar la Asamblea porque bueno. no, nuestro presidente de motivos profesionales está en Australia, es por motivos laborales quiero confirmarlo, no es porque esté huyendo de la justicia ni nada, ni nada de eso, no está ni en Bélgica ni en Dinamarca, está en Australia Australia. <laughs> Y además coge el teléfono cuando le llaman, no como otros. Bueno, eso está bien. Es que Kike. Quique... Entonces, Quique sí, mucho, como Kike como está, está en Australia, pero pensamos que puede volver de manera inminente y tenemos pues, eh, el primer trimestre para convocar la asamblea, pues de momento la hemos aplazado ¿no? hasta, hasta, hasta aviso, hasta nueva orden. No va, a ser en, no va a ser el 2 de febrero, pero será próximamente. Y bueno, pues como siempre, hablar del Iraklis, hablar de Iraklis, que también tuvo un partido bastante duro, también tuvo un partido bastante denso, un partido de los típicos de 0 a 0, ¿no? de que el primero que marque se lo lleva, y infelizmente al final se lo llevó el. San Blas, ¿no? jugaba en casa contra el San Blas Parejo tuvo el que ya hemos comentado muchas veces ¿no? que ha metido muchos goles con el Heracles Parejo estuvo el 1-0 en el minuto 60 en una de las muy pocas ocasiones del partido no lo hizo, eh, no materializó el mano a mano y el San Blas empató pena, eh, marcó el gol, el único gol del partido apenas 10 minutos después ¿no? por lo tanto el Heracles suma una nueva victoria el equipo que como decimos siempre patrocina la Asociación Herculanos y voy a comentar como siempre que, que todo aquel que quiera unirse a la familia de la Asociación Herculanos pues es muy fácil, simplemente lo único que tiene que hacer es meterse en nuestra página web www www.asociacionherculanos.es, www.asociacionherculanos.es, ahí es donde además comentamos todas las noticias, todas las novedades que tenemos relativas a la Asociación Herculanos y al Hércules, y simplemente rellenando un formulario que pues ya es parte de, de, de esta familia, de esta familia herculana. I see Ah. Pues como decías Miriam, el domingo pasado fue mi cumpleaños Como decías Miriam, fue mi cumpleaños y una vez más el Hércules me lo fastidió Y además eh, de una manera muy cruel Porque yo ya pensaba que por una vez eh, mi, el Hércules me iba a dar un, una victoria como regalo de cumpleaños Y en el minuto 91 no. eh, le empataron Lo cual ya no es nuevo, lo cual llueve sobre mojado Porque claro, yo no recuerdo nunca, no recordaba nunca que, que el Hércules haya ganado el día de mi cumpleaños Y por esto, esta semana, en vez de mirar una temporada histórica del Hércules y tal, lo que se me Has ha ocurrido es... Has todos los partidos se... que caían en tu cumpleaños. Exactamente, mirar qué ha hecho el Hércules históricamente los 28 no cumpla, de enero. No cumplan más años, David, pues, por favor, te lo pido. ¿eh? Creo que es lo que voy a tener que hacer. Visto... O, que, o que queda miércoles. Sí, visto, visto los resultados, creo que es lo que voy a tener que hacer. Porque efectivamente es normal que yo no recuerde que el Hércules ganara nunca en mi cumpleaños y ahora os voy a explicar por qué. Empecemos desde el principio. El primer eh, eh, partido del Hércules que se jugó el 28 de enero, hay que irse a 1934. Y ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque fue un partido contra el Cartagena, en tercera división, se jugaba allí, en Cartagena, y lo palmamos 2-1, ¿vale? O sea, ya la cosa empieza a torcer. Y eso que no habías nacido todavía. No, no, era... Ya, ya, ya se había marcado, Era ¿vale? ya... casi 60 años antes de que yo naciera, pero fíjate, ya los 28 de enero ya tenían ese San Benito, sí. El gol lo marcó Tatono, eso sí, Tatono, que es un, uno del canario, ¿no?, un, un, un futbolista un extremo del que ya hemos hablado alguna vez ¿no? en, este, en este programa, ¿no? Bien, eh, la primera victoria llegaría en el tercer partido, ¿vale? El, el tercer partido que, que el Hércules jugó eh, un 28 de enero. Fue contra la cultural leonesa. Contra la cultural leonesa en, en León, fue en segunda división y ganamos 2 a 3. Fue bueno, un gran partido, ¿eh? Bien. Hay que decirlo, sí, sí. Ah, ese día eh, no, nos. Casi re... el 1 a 3 de Javi, incluso. O sea, ese que... día lo, a, los, a los de 28 de enero nos regalaron una buena, una buena actuación, sí. Eh, luego habría una serie de partidos eh, Que algunos ganamos, otros perdimos En general no fue muy bien Luego diré las estadísticas totales Total, que me he querido quedar con el siguiente partido Un partido que se jugó el 28 de enero de 1990 Ese día es un día muy señalado en el calendario mundial Porque fue el, el, el día en el que nació un servidor Yo Ese día yo vine al mundo Y ese día jugó el Hércules Y ganó No, vaya Evidentemente no Podías, eh, ganar, podías ganar por lo menos ese día, ya pues, el resto de cumpleaños, ¿no? pero el día pues que naciste. Ni siquiera eso. Bueno, ese día, mientras que yo estaba viviendo el mundo en un hospital de Alcoy, el Hércules jugaba en casa contra el Barça B y empatamos uno a uno, ¿vale? Bueno, tampoco, cosa tan mala. No perdimos, por lo menos no perdimos. Bueno, con, pero el valor el de goles gol del... fuera de casa vale doble. Al final... No, no, era la Liga, era, ya, se... bueno, pero doy, era vale. segunda división. Se puede extrapolar. <ríe> era segunda división. Total, que para, para encontrar la última victoria del Hércules, un 28 de enero, la última, ¿eh? os estoy hablando, nos tenemos que ir a 1996, claro, un partido... Mi del, año. El, partido, el año en el que tú Me naciste, es que mira. El año y, que yo nací. Y es un partido del que yo no, re, no lo recuerdo todavía, porque yo, hombre, yo esa, esa época, en esa época tenía seis años, yo siempre he dicho que era del Hércules, incluso de niño, pero claro, no tenía mucha conciencia de la realidad todavía, ¿no? En aquella época. Entonces, en, en ese día ganamos 1-0 y además fue eh, la temporada del ascenso a primera división, ¿vale? Fue un partido contra mi los año, Asuna. Mi año. Si el año que ascendimos, a primera, tu año, Miriam... Tú por lo menos, tú sí que le das suerte a Hércules, todo, bueno, todo lo contrario eh, que yo. No puedo, esto? no puedo volver a nacer, o sea que... <ríe> Y bueno, pues bien, ese fue, como os digo, el, el, último, el último partido de, de, que es que hemos ganado un 28 de enero. Después de este hemos jugado siete, hemos jugado siete y no hemos ganado ni uno. Entre ellos el partido este que os conté contra el Barça, en primera división, el 1-3, que, que según el, el culé de Javier Rubio, no, el, el árbitro estuvo bien, según, el yo, culé, dice. según yo creo que nos perjudicó bastante fichado, en Javier. dicho partido. Pero bueno, aún así tampoco habríamos ganado, no en cualquier caso habríamos empatado, o sea que tampoco me vale... En total, he hecho, he hecho una, una estadística total de, de todos los partidos que hemos jugado el 28 de enero. Son 16 y de 16 hemos ganado cuatro veces. En fin, un poco pues pobre, ¿no? David, Ahora, te voy bien. a mandar deberes, porque ver, yo, mi año, pues, tú, sabes tú que... Es, tú sabes cómo solucionar esto. <risa> mi año, sabes que es el año del ascenso, el 96. Sí. El único cumpleaños que yo recuerdo fue el que junté la semana pasada, el 3-0 de Delhi al Elche. Entonces te voy a mandar deberes y es que quiero que me averigües a ver no todos pero a ver si hay algún 3 de octubre bien, especial bien, en el hércules pues las derrotas sí. las derrotas no hace falta que me las cuentes vale y solamente las David, victorias lleva cuidado porque igual ahora abrimos consultorio y la gente manda sus fechas de nacimiento y te, te Oye, hacen... escúchame javi yo encantado ¿eh? por supuesto que sí Oye, pues mira, y además pero cobra, ¿eh? también nos digo también y nos os... llevamos nosotros no, comisión no. también yo, yo, yo hago de ya, pero yo hago de manager <ríe> Además, vosotros tened en cuenta que el Hércules es un equipo que lleva noventa y pico años jugando al fútbol. Es muy raro que haya un día del año que el Hércules no haya ganado algún partido, ¿vale? No. O sea, es muy, raro no le que, es muy raro que un 3 de octubre no hayamos ganado ¿Eh? algún partido o un 5 de noviembre o un, o un 2 de mayo, ¿sabes? Porque lo normal es que hayamos jugado todos los días como mínimo. Pues fíjate, en 28 de enero ha habido 16 partidos, ¿no? ¿eh? Pero eres muy optimista, ha dicho que lleva noventa y pico años jugando al fútbol. Bueno, noventa y pico años haciendo o, algo, ¿no? Eso es, porque de, de todos esos años hay años que, bueno, jugar, hay que al, que fútbol, el jugar, jugar ¿no? al fútbol... Hay que borrar el calendario, Oye, y una pregunta ya te dejamos seguir con la sección. ¿Te cuesta mucho encontrar esto? Porque supongo bueno. que a lo mejor los más recientes, ¿no? Pero de estos del 1934, ¿eso dónde lo encuentras. Bueno, un, traba, un trabajillo. Tengo que todos los genios tenemos nuestros truquillos. O sea, que no lo quiere desvelar. Bueno, bueno, pues Secretos de David Rubio. Y bueno, pues como os he contado, el, el último partido que ganamos 1-0 en, en, en 28 de enero fue en el año 96. Y a quién no voy a dedicarle hoy la sección de historia de repasar la trayectoria de un jugador que al tío que marcó el gol en este partido. Pensaba que me lo ibas a dedicar a mí por ser mi año. No, a ti te lo dedicaré el último día del programa a lo mejor, ¿no? Venga, vale. <risa> Resulta que fue nada más y nada menos que Manolo Alfaro. Manolo Alfaro, el gran Manolo Alfaro, que sin duda es uno de los grandecitos de Hércules ¿no? en los años 90, ¿eh? Manuel Alfaro nació en 1979 en Alcalá de Henares, ¿vale? Un pueblo muy chulo, muy bonito, por cierto, en la provincia de Madrid. Este es viene de la cantera del Atlético de Madrid, que es donde empezó a jugar, siempre de, de delantero, y en 1992 ganó una Copa. Ganó una Copa del Rey ya con el Atlético de Madrid, con el primer equipo. Luego se fue cedido al Valladolid y en 1994 le fichamos. Le fichamos aquí en el Hércules, en el, estando en segunda división en aquella época, eh, como parte del proyecto para intentar subir a, a primera, ¿eh? Anotó un gol ya el día de su debut contra el Marbella, contra el equipo del Marbella, y además eh, tenía la costumbre, una costumbre muy curiosa, que era celebrar los, los goles con camisetas de rock, de equipos de rock, porque por lo visto este tío es muy rockero, y cada vez que celebraba un gol se quitaba la camiseta y salía con una camiseta de, de ACDC o de cualquier equipo, ¿no? de cualquier grupo de rock. Luego, el, el año del ascenso, estuvo el año del ascenso primero al que tú naciste, Miriam, estuvo, eh, fue un jugador muy importante, fue delantero titular, marcó 15 goles, Él eh, formó una mítica delantera con Rodríguez, ¿no? con Eduardo Rodríguez. Rodríguez, que su hijo iba a mi colegio, por cierto. Anda, pues sí, vive, sí. vive muy cerca de donde vivía yo en Boro, ¿no? le llamaban uh, Boro al hijo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, luego después estuvo en el Hércules también en Primera División. Cuando el Hércules bajó se fue al Villarreal, se fue al Murcia y volvería al Hércules una segunda etapa en Segunda División B. En esta segunda etapa eh, tuvo mmm, poca continuidad, tuvo poca continuidad porque se lesionó, tuvo una tendinitis que le fastidió bastante y al final le acabaron obligando a, a retirarse luego se metió ha tenido varios puestos en, siempre relacionados con el fútbol varios trabajos siempre relacionados con, con este deporte ha sido ojeador de algunos equipos entre ellos el propio Hércules eh, fue, estuvo en el, en el en equipo técnico de Paquito Escudero aquel que también sube a primera división también estuvo de ojeador y de entrenador de tu español de San Vicente Miriam y bueno pues en las últimas épocas en las últimas etapas pues ha estado de entrenador ha estado de entrenador en varios equipos a nivel siempre de tercera división regional el último que yo le perdí la pista fue en el Orihuela que estuvo hace un par de años y bueno pues eh, un jugador la verdad es que uno uno de los jugadores más importantes ¿no? del hércules en, en los últimos 20 30 años un jugador clave ¿no? de, de, del hércules de esta última época y sin duda un, un grande un grande que mira pues eh, consiguió una cosa que parece imposible en este equipo que es ganar un partido un 28 de enero cosa que bueno pues por, por, por lo que a mí me respecta se lo agradezco the so pretty in the sky Bueno, pues hoy hemos aprendido mucho y te voy a decir una cosa, yo creo que ha sido una de las veces que más me ha gustado la sección. ¿Ah, sí? Me ha parecido muy interesante con lo de tu cumple y todo esto. Sobre todo porque quieres que te busque el tuyo. ¿no? Exactamente, tengo que hacer la pelota, David, si ¿sí? no. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de, del pasado en nuestra sección. Ahora vamos a recordar que hemos estado sorteando el libro eh, de Cabeza Negra, así que pasen 100 años, de nuestro amigo Manolo Piera. Y la semana pasada eh, ya sorteábamos el último, ¿no? Sí. A quien acertara el jugador misterioso, sí. que era Maciá, el ganador la, del la, libro. Las pistas que dimos son que era un jugador fallecido y luego también dijimos que fue un que estuvo preso en la cárcel por sus ideas políticas. Pero lo acertaron enseguida, sí, sí, lo acertaron ¿eh? Además, en me acuerdo seguida, que estuvimos hablando aquí la semana pasada en Hot sí. de Record, ¿no? Que iba a costar, pero... No, no, no, la primera, la, pero primera, la, primera. la primera. Bueno, pues el ganador ha sido Iker Casillas Alicante, o sea que igual que a Javi se nota, que es del Barça, pues sí. aquí podemos intuir que... Estamos rodeados de madridistas y culé <risa> <risa> es que no, no sé de dónde sacáis eso, pero... pero bueno, a ver, si no viste un, si no, si no un robo aquel día en el Rico Vélez, muy del Barça tienes que ser. <risa> bueno, pues muy pronto le daremos este libro a... A Iker Casillas Alicante, no podemos decir otro nombre, no, no lo tenemos. Recordamos en nuestro Twitter, eh, arroba hércules y punto, para todos los que quieran ponerse en contacto con nosotros, y el chico, el maravilloso chico que ha hecho el logo, Raúl Aliaga, que también les dejamos el correo, ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com por si alguien se quiere poner en contacto con él. Y bueno, pues también tenemos que decir que como ya no tenemos más libros para sortear Ahora quien lo quiera eh, se lo tiene que comprar Así que pues nada, lo único que tiene que hacer es mandar un correo a libro.cabezanegra.com, ir a la librería Cilsa de la calle Italia número 6 a la tienda oficial del Hércules o por Amazon. Son solamente 15 euros. Eh, todos los beneficios son para los chicos del Hércules Paralímpico. Así que nada, y les damos también las gracias a Manolo Piera por habernos cedido los ejemplares para sortearlos. Desde luego que sí. Y bueno, pues después de hablar de esto, que es muy alegre, ¿no? Del sorteo, del libro y de esta maravilla, tenemos que centrarnos en el próximo partido Aquí mezclamos dramas con buenas noticias también, ¿no? Sí, es ¿no? que Para somos, un estamos en modo bipolar. Es, que es, es el Hércules, es la tragicomedia. Eh. Sí, es una montaña rusa. Y bueno, pues eh, este fin de semana están todos los ojos puestos, no solamente en el entrenador, eh, también está puesto en, en los jugadores. Eh, otra gran final a esas alturas de, de la temporada, ¿cómo veis el partido? ¿Con ánimo, sin ánimo? Bueno, lo primero es que creo que se va a poder ver en Alicante porque. Sí, lo Es por tres, lo dará domingo, doce y media, si no estoy equivocado. Así que, ¿cómo lo veis? Pues lo veremos por internet, ¿no? Sí, sí. Pero yo no lo sé. Yo creo que la semana pasada dije que era optimista y casi acierto, ¿no? Casi ganamos. Esta semana sigo siendo optimista. Nos faltaron dos minutos de partido el otro día para llegar a la victoria. Esto mío confío en que sí, yo creo que Chechu y Peña ya van a ser de la partida, ya están recuperados al 100%, están entrenando. Yo creo que Chechu podía haber jugado ya la semana pasada, pero sabiendo el historial que ha tenido y lo importante que es para este equipo, no se pueden arriesgar a, a perderlo otra vez. Ya está David Torres que yo creo, si conociendo cómo está yendo la cosa que será llegar y besar el santo como como dicen, ¿no? Porque jugará de inicio seguramente. Porque Carlos Fernández yo creo que está en baja forma, ¿no? creo, creo, creo que físicamente no está bien porque a Carlos Fernández se le podía achacar su falta de puntería de cara a gol, que no era un killer del área, pero ese trabajo, esa brega, esa pelea con los defensas no se le podía achacar y el otro día vimos cómo le costaba hacer ese trabajo. Eh, no sé si fue en Sabadell o en Olot que no, no pudo viajar por una lesión, yo creo que todavía no se ha recuperado al 100% y eso se nota porque al final si tu principal característica es esa pelea, esa capacidad de moverte, de correr durante todo el partido y no, no estás fino, se nota. Y, y bueno, yo creo que David Torres tendrá que jugar, más que nada, porque además viene en forma, no es que haya sido un descarte del Alcoyano. Él lo ha dicho esta mañana, que él, el Alcoyano contaba con él, pero tenía opciones mejores y no se encontraba a gusto en el club de Alcoy y decidió salir. Se hablaba de que iba a ir al Atlético Baleares o incluso a Lucán Murcia, que fue a Murcia a reunirse con la directiva y la dirección deportiva de Lucán. pero el Hércules vio la oportunidad, llevamos ya tiempo tras él, se fueron a, a por él. lo han fichado yo creo que será, si lo han fichado será para para Benedicio, Paco Candela otro día fue de inicio, yo creo que no se va a mover. Yo creo que veremos pocos cambios. Yo creo que Paul Bueso entrará de titular otra vez, que fue un poco sorpresa, ¿no? Esa alineación con Santa María y Samuel. Yo creo que Paul Bueso entrará en el centro de la defensa y yo creo que Samuel no caerá, aunque tenga muchas dudas sobre él, sobre su actuación, que el otro día el gol fue un fallo suyo. Yo creo que Claudio confía tanto en Samuel que no, que no, lo, que no lo va a cambiar. Aunque, como dice David, ahí está Adrián Vilanova, ¿no? Que habría, ¿Ah, sí? habría que probarle. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? ¿Existe Adrián Vilanova? Eso dicen, es un mito, no se sabe. Yo, por. Porque, a mí me gustaría probar yo porque, a este chico de verdad. Porque no puede jugar no a... mal, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, tranquila, no pasa nada. A ver, sea, a ver pero... ha jugado un partido y ha marcado un gol, ¿no? Es que, bueno, mucho más no se le puede pedir, ¿no? A este hombre. Sí. La verdad es que sí, pero bueno, yo la verdad es que como no he podido ver los entrenamientos, me sorprende que tanto Sibiero como Barragán, dos entrenadores diferentes, no cuenten con él. Eso puede decir algo, pero como ya te digo, no he podido ir a ver los entrenamientos, ni ser un asido en la, en la preparación del Airwind, no sé si tiene cualidades, si entrena a un nivel inferior, pero bueno, que, que al final un jugador que viene de la cantera del Barça, esa, ese central con salida de balón yo creo que lo tiene y al final... Le falta eso al Hércules, el otro día vimos a Santa María en una conducción que, que se le fue el balón sí, largo, sí, sí. se fue al suelo, y, cazó y, al defensa y se llevó la amarilla. Y, y yo recuerdo a Samuel en su anterior etapa, que era un central que tenía buena salida de balón, que era un central que, que, lleva, que tenía buena conducción incluso y tal, y que lejos está ese Samuel del que, del que conocíamos, ¿no? El Samuel de, de ahora es que ya, ya no solamente ya que haga fallos, que todos los centrales del mundo hacen fallos, es que tampoco tiene nada de confianza con el balón, ¿no? A ver, yo, eh, en fin, eh, un poco a colación con lo que tú decías, eh, creo que, que a mí me pasa lo mismo que, que respecto a este partido del Badalona, que tengo más esperanzas y ilusión en, en los que no han jugado, que jueguen, que, el, que lo que llevamos visto, ¿no? Tengo, tengo ilusión en Chechu, a ver si vuelve de una vez. Tengo ilusión en eh, los nuevos, en, en David Torres, a ver si este chico sale bien y tenemos por fin un buen delantero. Desde luego, lo venimos hablando ya en algunos programas. Me parece que ahora mismo Tarí debería estar bastante por delante de Carlos Fernández, porque la aportación de Carlos Fernández al equipo ahora mismo me parece nula, ¿no? Y, y tengo también bastantes expectativas en, en ver si José Fran se consolida Y sigue siendo, ahora mismo me parece que está siendo El mejor del equipo, y si el Paco Candela Que a mí el otro día no me desagradó, el domingo pasado Pues a ver si, si se confirma que es un buen jugador Tengo más fe en esto, en los nuevos Que, que, otra, cosa, que otra cosa Porque desde luego si volvieran a salir Los mismos once del, del cornellá Tendría muy, muy poquita fe de que pudiéramos hacer un buen partido Ya no te digo ganar o perder, de que pudiéramos hacer un buen partido en, en Badalona Yo creo que hay una mezcla de todo, no porque eh, ese centro del campo con Miñano con Paco Candela estuvo bien si vuelve Chechu, Juli era al centro de, a la media punta, donde se mueve más fácil donde llega área donde puede bajar a recibir el otro día las veces que Juli bajó al centro del campo, el fútbol era mucho más fácil, se asociaba con Miñano, con Paco Candela un toque y siempre encontraban salida hacia el otro lado esa línea de media punta con José Fran, un jugador potente con buen centro, con pierna izquierda con, mm. o por banda derecha, porque juegan las dos bandas, con Chechu, con Juli Con David Torres, con Paco Candele, y con Miñano, que otro día dieron cositas. La vuelta de Peña, que le dará un poquito de carácter. Y, siendo sinceros, Conor tampoco ha hecho grandes méritos como para ganarse no. ese, ese puesto en la banda izquierda. Juanjo, eh, contra el Cornellá también le vimos que, mm. que, que había vuelto a ese nivel bueno que tenía. Bien, bien. En, en defensa no está en ninguno. Pero a mí, de los centrales, no sé si estés de acuerdo. Para mí, el que mejor ha jugado y el que más méritos ha hecho esta temporada es por el hueso. Me ha parecido el más seguro de todos. Yo creo que Paul jugará por jugará hueso jugará, porque... Porbozo trae consigo un... Al final, Samuel, hablabas tú que era un central más, más técnico, con mejor salida de balón, y eso sí que es verdad. Lo que pasa es que Porbozo tiene un punto de agresividad mucho mm. mayor que, sí, no, pero, que tanto Samuel pero, como pero, Santa María. Pero ya, ya que Samuel no lo hace, ya que Samuel este Samuel parece que ha perdido eso, pues ya para eso prefiero que juegue Porbozo, sí. que es que, que más seguro. Yo creo que Porbozo va a jugar seguro, y no jugó el otro día, seguramente por alguna circunstancia puntual. O sea, además, no fue ni convocado, ¿no? si no recuerdo mal. Sí, yo creo que sí que estuvo en sí. el banquillo, pero yo creo que sería un simple toque de atención de Claudio, y este sí. fin de semana en Badalona jugará, seguro, pero ya estamos hablando de un equipo bastante reconocible, ¿no? En la línea de media puntas con Juli, Chechu, José Fran suena bien, David Torres al final es un delantero contrastado en segunda vez suena muy bien, Candela, Miñano vio una buena pareja de centrocampistas que pueda hacer funcionar el equipo, sin al final fichar a ese centrocampista, organizador, jugón, creativo, que todos añoramos desde la época de David González, sí, sí, sí. yo creo que Pavo Candela, Miñano al final, Candela va a hacer mejor a Miñano porque va a abarcar más campo y no va a ser Miñano el único jugador que se tiene que encargar de dar sal darle salida de balón al equipo, porque Pago Candela lo puede hacer bien, otro ya lo vimos, Miñano va a hacer mejor a Pago Candela y Juli les va a hacer mejor a los dos. Esa zona puede estar bien, pero el gran problema es ese eje de la de defensa, ¿no? Si el equipo se se mete en la cabeza lo de ser contundente sobre todo en un campo como el del Badalona porque esa es la cuarta temporada en segunda vez ya sabemos cómo es el estilo de juego del Badalona ese campo lo que, lo que deja de hacer y lo que no y va a ser un partido de muchos balones a la, colgados al área seguramente el Badalona ha fichado esta semana a, a dos jugadores pero está muy tocado el Badalona ¿eh? sí, pero al final juegan en su campo y, mm. y llegan dos jugadores nuevos que eso por mucho que el equipo esté mal esté tocado, han llegado dos jugadores nuevos un jugador nigeriano que igual digo el nombre mal pero creo que es Kenechukbu Uche qué pronunciación me Kenechukbu Uche me encanta el apellido era más largo por, por eso lugar. te tenemos aquí en el pero, programa pero, porque pero, es que sabes tantos idiomas dije, que da gusto diciendo nombres nigeriano, nombre. nigeriano no hay que le ganes y otra cosa no pero eso no hay que le a otra cosa y a, a todas menos a decir nombres nigerianos y el delantero del Mallorca que estuvo en el español ver Rufo que al final son dos jugadores el centrocampista mm. este nigeriano Jugaba en el Cornellán el año pasado, no sé si os acordáis, eh, centrocampista sí, me potente, que llegaba a todo. Son dos jugadores bastante para el estilo de juego del balón, son dos jugadores sí. bastante interesantes. Pero al final, si el Hércules va y consigue hacer su partido, yo creo que siempre hablamos de que lo importante es adelantarse en el marcador, ¿no? que cuando te adelantas parece que coges confianza, que todo juega a tu favor, pero el Hércules está pasando lo contrario, ¿no? se adelanta y en parte porque no es capaz de ampliar la distancia a dos goles, que se queda con uno, tiene ese miedo a perder lo conseguido durante 80 minutos, uh -huh. se echa para atrás y al final lo acaba perdiendo así. Ha pasado dos veces, esperemos que a la tercera se den cuenta y sea la vencida y digan si en dos ocasiones nos hemos encerrado atrás y nos han empatado, vamos a intentar jugar arriba, que igual te empatan también. Pero, pero yo creo que Si eres tú el que ha generado el peligro, tienes menos opciones A ver, hay una cosa que yo creo que es importante Y no estamos comentando, ¿no? Porque sí, el, lo que tú estás diciendo del once tipo que podemos poner Pues bien, no tiene mala pinta, ¿no? Si de verdad al final juegan Chechus, si al final luego Es verdad que, que tenemos un A David Torres, ¿eh? Tenemos un buen delantero ahí Pero claro, eh, por mucho que pongas A buenos jugadores es que eh, hay una cosa que tiene que hacer el equipo que es, urgentemente, y es entrenar las jugadas de ataque, porque luego a la hora de la verdad que pongas a buenos jugadores, no se nota, no se nota demasiado la superioridad sobre otros equipos, porque nuestro, lo único que saben hacer con el balón, el único plan que tenemos ensayado, es llevar el balón a la banda, ¿no? llevárselo a Juanjo Juan Nieto casi siempre, y que centre. Entonces, claro, nos hace tener un juego muy predecible, y es una cosa que, que a mí hasta ahora me ha decepcionado bastante de Barragán, ¿no? porque ya lleva, ya lleva dos meses aquí, no o más. Y, y no se le nota el sello en ataque, no se le nota un equipo que sepa lo que juega, ¿no? que, que tenga más de, más de una opción ¿no? que hacer en ataque. No, al revés, me parece un equipo muy predecible y por eso creo que incluso aunque traigas un delantero fantástico, que traigas un delantero super goleador... Si no mejoras eso Si no mejoras la manera de, de combinar La manera de, de hacer juego también por el centro No solo por la banda La manera de crear ocasiones en ataque No, no, no va a servir demasiado no que, que venga aquí un delantero fantástico Sí, en eso sí que estoy de acuerdo Lo que pasa es que cuando se fichó a Claudio Barragán Se sabía lo que se fichaba Y lo que venía un entrenador un Amarrategui De mm. yeah. no encajar El otro día leí una estadística que el Hércules han dejado la portería a cero. Esta temporada creo que en solo en seis ocasiones. Mm. Pues cuatro o cinco, la verdad es que ahí me, me baila, han sido con Claudio. Si bien lo dejó contra el Sabadell, y no sé si hay algún otro partido que la dejara a cero. Creo que sí, creo que fue contra. Bueno, no sé. Mm -hmm. Pero al final, Claudio, de las seis veces que el Hércules ha conseguido dejar la portería a cero, Claudio lo ha conseguido en cuatro ocasiones o cinco al final su juego se basa en eso, en un yeah, yeah, yeah. equipo muy junto, sí, muy compacto, si ¿Sí, te acuerdas ese Cádiz de, del playoff, que seguro que te acuerdas porque fue sí, el famoso Cádiz, no. Cádiz de, de la vuelta que el penalti era un equipo sí. que no quería conceder mucho, eso, pero, eh, tampoco jugaba mucho, pero tenía jugadores con mucha creatividad que les daba libertad en las media puntas y arriba con un, un equipazo, porque ese Cádiz era un equipo tremendo, jugadores muy juntos, sin, sin que te creen peligro y al final a, a lo que se hagan los de arriba. Al Oye, final es un poquito lo es la, la esencia que ha traído el Hércules. Es difícil ascender con eso, ¿no? Es una táctica muy buena si, quieres si eres un equipo que optas a la permanencia, ¿no? Es una táctica buena incluso si eres un equipo que optas estar en mitad de tabla y tal. Pero claro, para ascender tienes que ser uno de los cuatro mejores equipos de, de 80, ¿no? Y claro, distinguirte como uno de los mejores Equipos simplemente ofreciendo eso no Ofreciendo ser un equipo compacto y, y meter balones arriba Por eso Claudio quiere un delantero de Quiere a Harry Kane, al delantero ya, del Hércules, del Porque al y final El año que ascendió con la Ponferradina En un, un estilo de juego parecido Tenía a Yuri, el delantero brasileño Que todavía ha sido por uh -huh. ahí Y si en segunda llegó a marcar 20 goles Pues imagínate los que marcó en, en segunda B Con la Ponferradina, el año del Cádiz Tenía a Jona y, y a Aridane Pues al final son Killers y jugadores que con media te hacen un gol Lo que pasa que ahora no lo tienes Y en eso te tienes que adaptar a lo que tienes Y a, y a ofrecer mm. algo más mm. El centrar por centrar está bien Pero si esas llegadas por banda Esas internas por banda Las acompañas con jugadores de centro del mm. campo Que se descueguen Lo que pasa es que entiendo que la orden es No nos vayamos a lo loco Porque si no nos pillan la espalda Y nos, hace, sí, y sí. nos hacen daño Y, y, y ya que, que al final te has tenido que quedar con Pepe Lu ¿no? Porque al final tú lo has quedado eh, Incluso hasta te diría también que con Navarrete ¿No? Yo creo que, que en el haber de, de, de Claudio Barragán debería estar el, el, el conseguir que estos, que estos jugadores sean importantes, el conseguir que por supuesto dependen de los propios jugadores lo primero de todo, pero también depende del entrenador ¿no? conseguir que, que desarrollen su juego. Porque, a ver, Pepelu, yo le he visto ciertos toques de calidad Y estoy seguro que no es tan malo como nos ha parecido ¿no? y, y yo creo que, que, que si de verdad Claudio quiere que tener un equipo bueno Un equipo competitivo, un equipo que de verdad aspira al ascenso Tiene que mejorar el centro del campo del Hércules Y eso puede pasar por eso, ¿no? Puede pasar por, por conseguir que estos jugadores se desarrollen Encuentren su, su, su hueco, ¿no? Y encuentren su manera de jugar al fútbol y de aportar a este Hércules Y desde luego con, con el, el estilo de juego que tenemos ahora mismo De simplemente tocar el balón hacia la banda de centrar, es muy difícil, ¿no? es muy difícil que, que, que, que Miñano luzca, que Pepelu luzca, que Navarrete luzca sí al final es balón a la espalda, ¿no? Eh, Miñano otro hizo bien con un par de balones uno a hmm. Carlos Fernández y el otro no me acuerdo exactamente a quién fue Pero, yo creo sí, que es... pero, pero fíjate, Miñano lo, lo hizo bien cuando rompía la disciplina Cuando, cuando se pero adelantaba líneas Y, y hacía algo Fuera de lo previsto, es, que es cuando sorprendía Al final Miñano, yo creo que la sanación de Miñano es eso Es el jugador más anárquico que tiene claro, el Ques en claro, ese claro. sentido Muchas veces no. parece como No sabes sí, qué sí, está sí, haciendo, sí. que si gira eh, la, sí, Voy sí. por aquí y por allá Es el más anárquico, Pepelu Ha sido titular con Claudio Porque al final es un jugador que muy muy posicional No se no. va a lo loco No pierde la, la, la, la línea, lo que pasa es que se ha dado cuenta Que necesita algo más al final, si vas a jugar a, a un fútbol muy, con líneas muy juntas sin arriesgar mucho, tener un jugador que te pueda salir un poco de la táctica y ser menos previsible, te, te da mucho. ¿Cuánto hace, ¿Cuánto hace que el Hércules, a ver si os acordáis vosotros dos, cuánto hace que el Hércules marca un gol con, con un pase en profundidad que rompa una línea, una línea defensiva? Es que ni lo recuerdo, ¿eh? Ni, ni lo recuerdo, recuerdo algunos goles de centro, recuerdo algunos goles de falta, recuerdo algunos goles por error del rival y tal. Pero un gol que de, que de verdad digas, oye, qué pedazo de pases ha sacado este medio centro, qué pase en profundidad y tal. Pues igual pues... el día del Deportivo Aragón, a Oscar Díaz, que pega un tacón y... Sí, y... mira, sí, fue una contra, pero bueno, sí. Bien. Sí, un poco pase buscando Bien. más verticalidad pero del muy, equipo Muy, muy poco, eh, el Hércules en ese sentido, eh, muy, muy poquito De todas maneras, veremos, porque hoy estamos a 30 de enero, mañana 31 se cierra el mercado de fichajes ¿Crees que puede venir algo más? No, ¿Eh? ya, ya han fichado tres cosas No, ¿no? ¿no? no. Lo, Yo dudo que venga algo, de todas maneras no. justo ahora esta tarde, que estamos aquí en el programa Kim Araujo, que decían que no iba a salir de Albacete ha salido del Albacete, mm. parece que el Córdoba puede ser, pero otro de los equipos que lo tienen en agenda es el Murcia, que tiene nuevo propietario y veremos si se quiere gastar dinero o no yo creo que igual a lo mejor una opción de un sub-23 cedido no sería descartable. ¿cómo? A mí me, me da la sensación espero equivocarme ¿eh? porque un sub-23 cedido me parece fantástico pero me da la sensación de que ahora mismo ya no hay luz en la oficina del, del Rico Pérez, ¿no? yo creo que Portillo ya se ha ido a su casa y no va a volver ya hasta hasta febrero con la oficina La verdad es que sin jugar a ser director deportivo aunque un poco sí, había varios jugadores en el mercado que me parecían súper interesantes Héctor Hernández, sin manejo del Albacete, cedido por el Atlético de Madrid Sub-23. El año pasado 20 goles con el Albacete, que asciende a segunda división. Este año sin opciones, también se habla de que puede salir, no sé, tirar un poquito de contactos, ¿no? El mismo Cartagena El Cartagena sí. ha hecho un equipo tremendísimo. Hoy sí. ha fichado a José Gaspar, de, de, le dieron ¿Sí? la baja para fichar a David Torres. Han fichado a José Gaspar, han fichado a Diego Benito del Elche, a Rubén Cruz, que llevaba un año sin marcar un gol. El típico delantero que viene al Hércules y dice, oh, vaya paquete a un fichado que no marca gol. El otro día dos goles en el primer partido. No, y un jugador, no sé si lo hace el Leganés, que el año pasado estuvo en el Toledo, otro sub-23, Obusu, uh -huh. que era otro jugador... Bastante interesante. Yo creo que hay veces que se centran bastante en el nombre y ahí se pierden algún jugador que, sí, que se puede insistir. Porque... A, a, a mí me da la sensación de que, de que en este mercado de invierno lo que más ha primado es la zona, ¿no? porque hemos fichado a tres Alicantinos, lo cual no significa que sean malos ni, ni tampoco buenos, ¿no? Pero que me da la sensación de que más que buscar um, grandes oportunidades de mercado, lo que se ha hecho es aprovecharse del nombre del Hércules, ¿no? Que todavía a día de hoy sigue teniendo un nombre bastante importante, y tirar de, de Alicantinos, ¿no? Seguramente también tirar de agentes, ¿no? De, porque los intermediarios en ese sentido, también eh, influyen mucho, ¿no?, cuando son jugadores de por aquí, de la zona. Me da la sensación de que lo que más ha primado en este mercado de, de invierno es eso. Que no digo yo ni que sea bueno ni que sea malo, oye, el tiempo lo dirá. De momento, José Fran parece que sí que ha salido bastante bien. Nosotros todos ya veremos. Yo, de todas maneras, creo que en este mercado de invierno sí que se ha fichado bien. Al final, te saldrá mejor o peor, pero David Torres, ah, es un delantero contrastado en, lo, lo... en segunda división y en segunda B... Pau Candela, el año pasado jugó muchos minutos y lo poco que se ve el otro día es un jugador que abarca campo, que tiene salida de balón, que tiene despliegue, que tiene criterio y, y además se ofrece y tiene llegada. Yo creo que se ha reforzado bien el equipo. Lo que le, lo que le pedíamos todos es que era que trajeran un delantero y un de medio centro lo ha traído. Ya veremos a ver si... Pero la gente, yo por redes sociales las veía veía a la gente muy enfadada, ¿no? Con el fichaje de, de David Torres. ¿no? ¿Sí? sí no Sí, sí, había muchos comentarios de yo, yo es que, eso, yo es que ¿no? eva evaluar, a lo mejor yo dentro de un mes estoy que trino con este chico, pero, vale, pero ya de decidir si... La gente es que la veo tan enquisparada con todo an, ya, sí. que me parece antes, todo mal Antes de que juegue, ¿no? ya, ya, ya matar al chico me parece equivocado Y fíjate, no, sí. te voy a decir lo mismo, igual que aquellos que decían ya antes de empezar la temporada que bien había fichado Portillo y tal, y me parecía un error, ya antes de la temporada, antes de verlos a los, a los que había fichado eran buenos o eran malos ya me parecía un error evaluarlo, también me parece un error decir que, soy, que un chico es malo antes de verlo, no ni una cosa ni la otra, primero Vamos a, ver, vamos a ver qué tal y, y luego ya lo decimos ¿no? si nos parece bueno o malo. A mí eh, me parece que al final se hablaba de que el Hércules descartó a Gato y a Mariano. Que jugaban por delante de David Torres Yo creo que era eso a lo que la gente se refería Pero al final, David Torres menos dos partidos lo ha jugado todo Y ha marcado sí, cinco no, goles Además Gato y Mariano estaban, estuvieron bien, bien descartados No, pero, triunfa, no triunfaron pero, pero que ha marcado cinco goles en la primera vuelta Ha llegado el Hércules y ya es el pichichi para, del equipo Para mí, el mayor error que ha tenido el Hércules en este mercado de invierno Ha sido deshacerse de Checa y no de Navarrete o Pepe Lu De eso nada más, ya lo he comentado aquí Para mí, ha sido el mayor error Respecto a lo que ha fichado, eso es respecto a las bajas, porque la baja de Nieto me parece bastante correcta y la baja de Gaspar tampoco es que estoy llorando precisamente porque a mí nunca me llegó a enamorar a Gaspar. Y respecto a lo que ha fichado, pues de momento José Frank que es lo único que le he visto bien, me ha gustado y los otros dos pues chicos ya veremos, el Candela el otro día no me ha pero ya, ya veremos. Yo creo que como todo habrá que hacer el, el balance en uno o dos meses claro, yo, creo, sí, sí. yo creo que ya se podrá no, no, ver lo seguiremos hablando en este programa pero no. a mí a día de hoy me parece que los momentos de Hércules en invierno han estado bien yo la verdad es que no estoy llorando por la pérdida de checa porque me parece un jugador muy limitado muy muy muy limitado que hacía bien su trabajo pero es que su trabajo Lo puedo hacer hasta yo, sinceramente. Correr, bueno, bueno, bueno. correr detrás de un balón se puede hacer muy fácil. <risa> habría, por... habría que verte. ¿eh? Y seguramente en la cantera, en el juvenil, en el filial, tienes jugadores que te pueden hacer esa misma labor perfectamente al final. Si vas a gastar una ficha profesional o una ficha... No, bueno, que tuvieran la experiencia, que tuvieran el, el oficio de Checa, no, pocos jugadores. Pero es que sí, a, a, con Checa dice, hablamos de, de la experiencia, pero luego viene un jugador de a David Torres que tiene 31 años y se decía un, un acabado, un delantero al final queremos bueno, no, no. la experiencia de Checa, el oficio, yo, yo, pero... Yo no he sido quien ha dicho eso. Ya, ¿eh? no, no, pero, pero que el, el balance general es eso, ¿no? Como que dejamos escapar a un jugador con experiencia y traemos a otro. Yo creo que, sinceramente, a mí Checa, la verdad es que me parece que, que está bien soltado ese jugador. Sí que es verdad que podríamos yo, decir que podría haber salido otro, pero... Yo ya te pero... digo yo, el domingo ya le eché de menos. Cuando íbamos ganando 1-0 y, y vi que el corne ya jugaba tanto tiempo, tenía tanto tiempo el balón y que el partido se paraba tampoco, yo ya lo eché de menos, fíjate. Bueno, está claro que nunca llueve a gustos de todo. Eh, tendremos que esperar y veremos cómo van las cosas. Y bueno, pues lo seguiremos comentando aquí en Hércules y punto. David, me encantan tus caras cuando pongo canciones. Es que, no, es que todavía no sé qué es esto. ¿no? <risa> ahora la escucharás cuando acabemos el programa. Pero es una canción, bueno, podría decir que nueva, medio nueva. Sí, pero es que yo no sé, ya no es que no sepa quién la canta, es que no sé ni qué tipo de música es esta. Eh, trap. No, no, no. ¿No es trap? No rap. He, no, tampoco. Electrolatino. Tampoco. Es que no, ¿Ves, no ¿ves cómo es, no es raro, Javi? No sé dónde la metería. Pero ahora, ahora cuando suba vale, vale, la, la escuchas bien. Chicos, nos quedamos sin tiempo Pero no nos podemos despedirnos sin, sin hacer la porra eh, La semana pasada he de decir que la acerté yo Muy a mi pesar por el empate Pero Soy el único, ¿no? Que no pero me nunca, sumo eh. un puntito Así que, bueno, pues, David Tendré que acertar alguna, bueno, ¿no? Te dejo la ventaja de que eres de, el primero Y no te quitan de ninguno De aquí a que termine el curso, ¿no? Alguna tendré que acertar, no sé, venga, ponle un 0-1 Mira, me lo has quitado Javi eh, 0-2 Bueno, Juanma 2-1 1-2 Jaime 0-0 cero, cero. Pues yo voy a decir uh, pues voy, a... voy a usar el de Javi Aunque sé que no va a pasar Pero como no quiero poner que gana el Badalona Pues voy a echarle un 1-3 Con Hattery y David Torres ¿Te imaginas? Buah. Sería lo más yo en, ese, en ese campo aparcando hace cuatro goles pero bueno. No, es imposible Ojalá, pero... eh, ojalá Pero bueno, chicos, este domingo, como ya hemos dicho, tenemos una gran final. Veremos qué pasa, veremos qué noticias traemos el próximo martes. Y aquí se acaba este Hércules y punto de hoy, el programa de la Asociación de Herculanos para OID Radio 4G. Gracias, David, Javi, Javi, David. Un placer y ojalá volvamos el martes Jiménez con Victoria, por fin. Pues sí, pues sí, la verdad que sí, porque buena, buena falta nos hace. ¿sí? <risa> Yo soy Miriam González, eh, ahora David podrás escuchar la, marav la maravillosa canción y solo puedo decir que cuando peor esté el Hércules será cuando más estaremos porque será cuando más lo necesita Macho Hércules. Y quiero comenzarte que por mi mente que acercarme, baby y discúlpame la puso, girl.